Lugar, hay un donde lugar, las gallaretas buenas las gallares, libres con estratar los los donde las espátulas de las espadas caminar sin mirar a quién, donde a el a jamón caminan, crudo, etcétera, crudo etcétera. Etcétera. Etcétera. etcétera etcétera donde la inflación, donde la inflación no es una inflación y los alfajores y los de nada porque hay dos tipos de personas las que succionan el caracol y las que lo sopletean para que caigan en plato, todas ellas todas ellas están en la misma Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa que se llama En la Misma, acá en Radio Nauta. Este es el programa número 19, si no me equivoco. Empezamos el año pasado, bueno, esta es la segunda mitad del año, es creo que nuestro tercer programa, no sé, tengo dudas. Nos la va a sacar mi compañero que está acá sentado al lado mío, Pablito. ¿Cómo andas, Pablo? Hola, Germán. Bien, no sé cuál es el... Estoy escuchando algo acá. Eh, no sé cuál es el número del programa. Eh, lo que sí te puedo decir es que estoy muy contento y me siento mejor persona por tener calzas térmicas puestas. Ah, envidia. Apa, apa, apa! Bueno, muy buenas tardes, Pablo, con esa novedad. Eh, y con el frío que hace, se justifica un poquito lo de las calzas térmicas. Estaba contando con mis dedos y sí, es el cuarto programa ah, el del cuarto, año, cuarto, bueno. porque tuvimos el 16, el 17, el 18 y el 19. Y muy las bien. cuentas me dan, inclusive, Uno que, que sabe contar. Es entre nosotros. el cuarto, sí, pero tuve que usar los dedos como hacía mucho no usaba para contar. Eh, hay que saludar a Matías, nuestro operador detrás de ahí de la pecera, Rodo, Hola, Matías. que También está ahí. Hola Rodo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Dice que sí. Bueno, gente, cuarto programa en la misma del año, como decíamos, el 19 en total. Y vamos a tener cosas como, por ejemplo, explicar cómo funciona la especulación financiera del mundo. Bueno, hoy va a estar con nosotros un famoso sexólogo para tratar el tema de la eyaculación precoz, pero se fue de pronto sin avisar. Nos prometió que la semana que viene vuelve para tratar el tema de la impotencia. Por lo menos dijo que va a tratar. Hoy en nuestro curso de origami aprenderemos a doblar un pañuelito descartable después de usarlo, ideal para estos tiempos de crisis y de resfrío, ¿no? Sí, lo que le quiero preguntar a la persona que va a venir es si hay que dejarlo secar antes, bueno, son todas dudas que... Mu después... muchas, muchas dudas ya tenemos. Interesante tengo. la pregunta. Nos visita Raúl Alonso, el gran director de Cine Mudo, quien nos contará de su última película con señas. Estará con nosotros Rocky, el pitbull ganador de las peleas clandestinas que se juegan en el sótano del Olga. Nos dará los detalles de sus triunfos y el romance que tiene con el perro negro que anda siempre ahí por el patio. Bien, hablaremos con el poeta Jorge Arias. quien nos contará de la conferencia que dará esta noche titulada ¿Por qué escribo poesías? Presentando su nuevo libro, 100 poemas y ni un polvo. Bueno, es un sí. gran poeta, es un gran sí, poeta. Sí, bien, sí, sí. Después le podemos dar recomendaciones nosotros para que no escriba poesías. Y, y, y para cosa. dónde puede ir Claro, eh, sí, sí, en sí. un sábado a la noche, por ejemplo. Bueno, vendrá al piso también un plagiador profesional que nos brindará los secretos para plagiar, a quién plagiar y con quién plagiar. Vendrá otro plagiador profesional que nos contará los secretos del plagio en base a lo que diga nuestro invitado anterior. Vendrá uno de los jokers más importantes del país con su yegua a mostrarnos cómo correr en el hipódromo. Dará 15 vueltas dentro del estudio para mostrarnos cambios de velocidad posibles. Dios mío, ¿y qué hacemos con la mierda? No sé, Tendremos que salir. Bueno, ahora cuando venga vemos, <risa> qué sé yo. Daremos la explicación de cómo reparar Un Chapasquí desvencijado en 5 minutos. <risa> ahí está el chapasquí. Muy interesante. Va a estar también nuestro taller de stand-up. Va a estar Sandy, que lo veo entrar. Sandy, ¿cómo, ¿cómo anda Mira, ahí está Sandy? El ¿Qué dice el eh, eh, Va a estar también León Macaya, va a estar las noticias. Y parece que 5 para el peso, bueno, y cinco por supuesto, palpeso. nuestro cantautor Roberto Palanca. Roberto Palanca. Bueno, Música las noticias, ¿no? los radioteatros. Radioteatro, que se viene apasionante ante último capítulo, ¿no? Ante último capítulo de la historia de amor apasionado Vamos a, a separar Y que ya entra Sandy Rincón De medicina alternativa Perdón, medicina paralela con su doctor amigo Doctor Sandy Matrícula en trámite de revisión Número 0234 Buenas tardes doctor Sandy, ¿cómo anda? ¿Cómo dice que le va muchacho? Qué alegría tener a todos por acá, ¿Cómo de nuevo verlos sí. la verdad es que extrañando. Hay, extrañando. hay un, un llamado que se repite programa tras programa que es ¿qué pasa con Sandy que no hace su columna? Es que estuve en un viaje de investigación, estuve en un viaje de investigación muy importante, buscando nuevas formas de, de enfermedad, de medicina de, para ciertas enfermedades, ¿no es cierto? Para eso a veces hay que provocar nuevas enfermedades. Entonces estuve investigando ahí. ¿Qué ¿En, qué, ¿En qué continente estuvo? En Capital Federal. Ah, bien, <risa> sí, pensé sí. que no con no. un viaje pensé que... Y pero es todo un viaje, Noruega. es todo un viaje. De hecho, cuando fui estuvo cortada la autopista 40 minutos, así que llegué si como para otro día. De, sí. Más tarde que si te fueras a Noruega. Es, es, sí. Bien, hay varias, varias preguntas que han llegado, este, de los oyentes. Germán, si querés leer la primera. Bueno, acá dice a ver la primera. Quiero comprar un caballo para traficar drogas en alguna frontera. ¿Qué raza o tipo de caballo me recomienda? No sé, será algún amigo suyo, Sandy. Bueno, no, en realidad yo le puedo recomendar al tipo de caballo, el otro. Esto, como me suena medio ilegal, digo. Sí, sí, sí, lo no, que la es que raza... Sí, la explotación <risas> de animales, digo, me suena medio ilegal, digamos, pues <risas> sí, claro. Lo otro, puedes ver, qué sé yo, tener como, lo, lo, lo, como se llama, lo, los blisters, le dicen ahora los cositos de aluminio que meten las aspirinas. Después hay un montón de maneras de hacerlo. Pero bueno, eh, yo creo que el masting, si es que es una raza de caballo. No, el, el tiene es un perro. Bueno, pero hay uno que es parecido, una cosa así, después ah, lo averiguo. Para después que lo googleamos. Bien. Bien, dice otro oyente, ¿es verdad que está prohibido tener tortugas como animales domésticos? Sí, desde 1930. Porque, ah, porque dice que vieron en su casa que usted tiene un montón y un cartel que dice vende tortugas. Ajá. No, no, están equivocados, están equivocados. Lo Le, pondrá, yo, le no. pondrá venda, doctor, o no, cuando no, se lastima. No, no, no, yo lo que hice a toda la gente Que alguna vez se le escapó una tortuga Yo se la rescaté Y lo que estoy haciendo es No, o sea, no estoy como vendiendo tortugas, estoy vendando tortugas por claro. si se cayeron por el balcón. Ah, capaz que el cartel claro. que el oyente dice que es vendo tortugas, claro. es vendo de vendar. Claro, Va con la exacta. misma vez, Andy. Sí, porque es eso de, de curar los caparazones de las tortugas rotas y solitarias. Ah, pero no va con la misma vez, o sí va con la misma vez. Sí, sino que que, que vender de vender y vender de vendar, vendar. Perfecto, sí, muy Bien. claro, doctor. Siguiente, bueno, Roberto, de 9 de julio, puede ser eh, el sábado pasado usted estuvo en mi pueblo bajo el seudónimo de Mr. Pai, un banda Sandy con un peluquín amarillo y una túnica blanca y exorcizaba a personas en una famosa plaza del pueblo. Yo, a ver, Robertito, me acuerdo de vos, Robertito, ¿cómo andás? Ah, ¿lo no, no, no, eh, no, el, el que estaba era un amigo Donald Trump. Es, ese era el del peluquín amarillo yo era el que estaba al lado Robert, bien. él usa mi, me, estuvo, mi el 9 de, como estuvo el 9 de julio vamos estuvo, sí. va, vamos a vamos, a desmenuzar la Vamos pregunta. a ser honestos, sí. el estuve. sábado estuvo el 9 de julio estamos bien estuve, con un seudónimo no no no no se llamaba Sandy ya, no, sí, yo, nada yo, yo, de sí. pay un banda sunday <risa> no no ni mister Sandy no la túnica blanca y se, tampoco túnica? no ese era mi amigo Ah. Roberto 9 de Julio dice También dicen que se escapó a eso de las 12 de la noche Con plata que supuestamente Iba a ser de vuelta a los exorcizados ¿Puede ser? ¿A qué hora se volvió de 9 de Julio? Muchas, fue fuerte fuerte eh, este mensaje No, A mí me dieron una plata Yo no sé de quién era ¿A qué, No Sandy, a ver, está diciendo eh, Yo fui a cumplirme el trabajo de producción Para allá, para el 9 de Julio digamos. ¿A ¿A qué uno, a, no, a, a, ¿Se volvió a eso de las 12 de la noche? Sí bueno, No escondo pues, nada Yo no yo, escondo nada Creo que ya... A ver, Pablito, a ver, Pablito, discúlpame. Yo fui y cobré por mi trabajo. O sea, ¿o ¿vos com comés salchicha, Pablito, vos? No, no. ¿Vos, Germán, comés salchicha? Eh, a veces. Bueno, a veces. Ahí, Germán me sirve para el ejemplo. ¿Te gusta comer salchicha? <risa> sí, Cuando doctor. La comés. Sí, sí, me ¿Y gusta. preguntas de dónde viene la salchicha? No, porque si preguntás, no, se te hace un lío bárbaro. Entonces, es lo mismo. Yo recibo la plata y lo pregunto de dónde viene. Si lo es lo desexorcizado. A ver, ¿quién...? El problema es este. Uno lleva un espectáculo de. Un, un espectáculo no. Un tratamiento de exorcización. El vacío. ¿sí? Ahora, ¿qué gente.? ¿Qué gente con dos dedos de frente va y pone plata para eso? Eso no es culpa mía. Yo solo promocioné el espectáculo. Está bien. El espectáculo. El, el, el tratamiento. Sí, bueno. el espe ah, pero hizo un tratamiento en una plaza de exorcización. No, no, mi amigo. El amigo, el amigo, el amigo. Bueno, Bueno, sí, muy dejémoslo, raro, dejémoslo, digo, que el oyente, la oyenta eh, saque sus propias conclusiones, sí, ¿no? Porque sí, sí, sí. Sí tengo bueno para la semana que viene estoy pensando un tratamiento para la colitis porque estuve viendo ahí en capital que todos hacen cola todos hacen cola para todo para todo y bueno esto te genera colitis claramente pero eso va a ser para eh, la semana que viene que parece que está, me llamaron para hacer un programa acá en Radio Nauta que se llama la, la salud de nuestros hijos ah pues ya existía ese nombre sí Bueno, pero siempre me cuestionan, a mí me llamaron para hacer eso, yo no puse sí, el nombre. Tiene razón, siempre lo cuestionan, <risa> al final no, nuestro invitado y lo andamos no puse, cuestionando. No, yo no puse el nombre, muchacho. igual los quiero, igual los quiero porque está bien que vieron que yo soy honesto. ¿Alguna persona más que haya preguntado algo? No, hay, hay un último eh, llamado, Sandy pagará las deudas, dice. así que no sé, igual me parece que tiene que ver con Roberto también. La deuda. Bueno, me voy a fijar mi agenda. No, no puedo, capaz que se me escapó un vueltito. Pero yo, yo consigo. ¿no? Eh, a la persona que haya llamado, quédese tranquilo que vamos a hablar. Eh, sí, eh, ahí tengo unos muchachos que... Sí, sí, debe ser él. Anda a buscarlo. En la misma. misma en la misma en la misma en la misma misma noticias en la misma Nacionales. En plena conferencia de prensa, un periodista interpeló al presidente y le preguntó qué opinión tiene sobre la enorme cantidad de desempleados que hoy tenemos en nuestro país. Macri contestó que hay que tener paciencia. Desde el gobierno existe la fuerte convicción de que en el segundo semestre de este año va a disminuir progresivamente la cantidad de desempleados, conforme estos se vayan muriendo de hambre. TRAGEDIA EN EL ZOOLÓGICO Un tigre de bengala se comió a un niño que visitaba el zoológico y luego al periodista que intentaba sacar una foto Un turista defendió al tigre diciendo que había hecho justicia frente a tanta morbosidad del periodista que eligió sacar la foto en vez de salvar al niño Cuando se le interrogó a este turista por qué él mismo no había salvado al niño, se defendió diciendo que estaba ocupado filmando con el celular al periodista que es mucho más peligroso que el tigre, según sus propias palabras. En ese mismo instante, el tigre sacó una garra y se tragó a este turista de un bocado frente a la ovación de la multitud que presenciaba la escena. En la misma. misma en la misma en la misma en la misma misma el buen gusto musical el bordoneo inconfundible de Roberto Palanca músico, profesional Para toda la familia. Contrataciones. Cena show. El buen gusto musical. Bueno y como estarán escuchando, ya está afinando, ya está preparándose el músico profesional, como él dice. que es, pero antes para comunicarse con él, porque él funciona así, ya lo voy a contar un poco mejor, con todo lo que llaman y proponen nuestros oyentes. Él compone. ¿Y a dónde tienen que llamar? Al 451-6917 o por WhatsApp al 21-670-5190 o por correo radionautafm.gmail punto gmail.com Y ahora sí, no queda más que introducirlo a él, al músico profesional, nuestro cantautor, amigo Roberto Palanca. Hola, ¿cómo andas, chicos? Bien, hola Roberto. Qué placer tenerlo acá entre nosotros. Eh, el, placer, el placer es vivo. Me gustó que pasara el spot. Estuve escuchando la radio en otros horarios. No Bien. está la publicidad como había buscado, Pero bueno, ya lo, lo uh -huh. arreglaremos seguramente, ¿no? Sí, sí. No estaba terminada todavía. Bueno, hay que hacer unos ajustes y veremos cómo sale Bien, después. tuvimos que hacer un, un nuevo sistema para esto de, lo, de los pedidos. A ver. Que es por sorteo. Porque vieron muchos pedidos. Muchos ah. pedidos de canciones. Y la verdad yo ya no daba basto para, para seleccionar. Entonces dijimos... Eh, la gente se comunica al teléfono que diste recién, o va un mail con sí. el asunto en la misma. Roberto Paraca, caudactor profesional. Exactamente. Bueno, Roberto, tengo una consultita. ¿Por qué viste que todos los músicos profesionales como vos tienen algún tipo que lo llevan de acá para allá, como que quiere triunfar en la música y ustedes les mienten como diciéndole vos vas a ser mi asistente y después vas a llegar lejos? ¿Por qué no te traes uno de esos a laburar? Ah un una un, un asistente no, un un manager, no, no eso revés, que decís sos mi asistente, claro. Tengo, tengo sí. Bueno, pero como lo los, acabo, magos, los magos, como los magos. Explota ponelo que se ponga a hablar por teléfono gratis y listo. No entiendo el para qué, pero Para que vos no tengas que atender el teléfono 40 minutos y ah, atender los llamados No, pero ahora ya es todo por WhatsApp, hacemos so lo, todo por WhatsApp. Pero pasa listo. la producción. Listo, listo. Qué buen tipo sos al final. Pero entonces lo que hacemos es anotar lo que la gente lo, las temáticas y sacamos Bien. un papelito o dos papelitos. En este caso la producción sacó dos papelitos bien, sí. eh, y me complica la vida porque quiere que escriba una canción con dos papelitos. Y sí. a veces la temática no pega, pero como buen músico profesional, ¿Cuál es, cuál es, ¿qué decía este tengo papelito? la capacidad de hacerlo. En este caso decía La Viraleza y Gabriela Vichetti. Ah, bueno, hay que ponerle un poco de creatividad al asunto. Sí, por, bueno, su, por supuesto. Es, es hay el, el, el, desafío, algunos, el desafío. algunos versos que me quedaron... Eh, creo que, que lo voy a poder pulir quizás para, para, el, para el disco. Que el muchacho. Porque yo vengo acá por la publicidad y el disco. Ah, yo hablé ah, con, con el otro muchacho. ¿Qué otro muchacho? Pablo se ah, llama. Ah, sí, sí, con nuestro él, compañero. Exacto. Él me dijo que eh, iba a grabar un disco acá, en los estudios. Ah, mira, pues, bueno, después te tendremos... quizás... quizás sí, No nos dijo estuve, nada. Estuve no, no dijo pensando. Nada. Igual es un placer, ¿no? Pero... Estuve pensando eso, que quizás eh, voy, a, voy a poder pulir más la. las canciones para el disco, ¿no? Bueno, Roberto, y a ver, contanos. Eh, con La Milanesa y Michetti... Qué, qué difícil, qué difícil. ¿Qué ritmo pudiste, desde qué ritmo pudiste componer? Desde... A ver. Vos sabés que yo me manejo todo lo que es tango y folclore. Ah, sí. Eh. No, folclore. O Se dice, los Se profesionales dicen folclore. No, sí, si fuese amateur te diría folclore. Claro, yo, yo soy un muy mal hablado, está digo bien. Digo folklore. Bien. Eh, y elegimos eh, una zamba. Con mi una. asistente, porque yo tengo asistente, pero no viene. Ah, bien, bien. Pero me ayuda a elegir a veces los ritmos. Bien, ah, bien. Yo tengo una duda y con esto ya lo, eh, lo dejo con la guitarra y que pueda cantar. Eh, ¿Zamba con S o Zamba con Z? Con Z, con Z es de folclore argentino, bien. con S es de folclore brasilero. Perfecto, listo. Eh, bueno, eh, tendría que tener un separador para esta parte, ¿no? Como que. Yo escuché a los chicos de, del stand-up que tienen justamente un separador Pero bueno, yo lo no tengo, me gustaría que me lo hagan Vamos a si hablar seriamente ser. con Pablo porque estas cosas no nos las cuenta, ¿viste? Sí. Pero, pero vos querés un separador o ya tenés uno Yo tengo la publicidad, que le falta poner el número telefónico para las contrataciones Bien. Y me gustaría que en esta parte haya como algo medio hollywoodense, te diría Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Nos lo puede decir después tambores, de... Como cualquier después profesional de... por... Sí, como algo profesional, en serio algo o sea, yo para hacer casamientos todo eso perfecto bárbaro bueno nos va a deleitar bueno, con ¿tú su tú música es una samba está a ah, la mayor la mayor eh, con dos sostenido y fa sostenido bien ¿sí? la vez pasada empezó con un acorde y menor sostenido exactamente Esta bien vez, me acordé voy a ver esto es, un, es como que la samba en mayor va a ser un poco más eh, alegre bien bien De lejos vengo olfateando el ajo con perejil que habita en tu pan rallado, que está a punto de freír que habita en tu pan rallado, que está a punto de freír tu sabor inconfundible En mi boca es un festín Te acompaña mayonesa Huevo frito y soy feliz Te acompaña mayonesa Huevo frito y soy feliz Ojalá que te mueras En tu silla de ruedas y todas las miserias que trajeron se mueran con vos y que en la caravana que va pa'l cementerio el muy cara de verga choque contra un camión ojalá que te mueras en tu silla de ruedas todas las miserias que trajeron se mueran con vos Bravo Muy bien la verdad que qué, qué logro finesa, sí, sí sí sí Qué Aparte, logro haber combinado eh, la milanesa Fíjate que no nombra a la milanesa sin embargo le da todo un marco no con el pan rallado en ningún lado dice milanesa Roberto Barranca Y tampoco La... nombra a, a esta señora, sino que nos da referencia. Sí, ni al ni al MM tampoco lo nombra. Sí, sí, sí, sí. Pero sin embargo no que... se da cuenta que está hablando de él. Ellos es un poeta no, eh, no supe ahí. En el momento de. de bueno, de realizar esta, esta poesía. ¿Cara de verga o cara de papa iba a poner? Cara de. <risa> algo así. Pero no me salía. Y bueno, puse. Lo que puse, ¿no? Está muy bien. Cara de verga es, es el ideal. ideal sí, ideal sí, aparte para... es más metafórico. Claro, tiene mucha profundidad claro. de, de poética. Bueno, la verdad... Pero que la verdad es... estoy emocionado. Sí, sí, sí. sí, sí emocionado. Estoy sí, sí, sí. al borde de las lágrimas. Eh, eh, yo no sé de dónde saca tanto vocabulario, desde apenas dos palabras. En este caso un nombre, que es más difícil, porque hay que investigar al personaje y todo. Y logra hacer esto. Bueno, eso es, es la, la característica que... Tenemos los músicos profesionales, ¿no es cierto? Bueno, bueno, será entonces hasta el martes que viene con algo nuevo. Bueno, ya saben, pueden escribirnos, este, pueden contratarlo. Este, ya pasamos el número, lo voy a repetir. El 4516917, que es el número de la radio, ustedes pueden llamar. Piden por, para Roberto Palanca, que va acá en, en la radio. Y si no, para fiestas privadas, ¿no es cierto? Cumpleaños, casamientos. Ah, está, ya están llamando. ¿están llamando? <risa> Oh. Eh, Sí, para para lo que para lo que quiera, sobre todo para hacer canciones a pedido. Perfecto. Sí, a eso me dedico, ya que soy un músico profesional. Perfecto, así como uno pide unas empanadas Bueno, llama y le pide un... Eh, eh, bueno, lo que yo hago muchas veces eh, En los cumpleaños me dicen Por ejemplo, María Esther cumple 50 años Y entonces los hijos me llaman y yo le hago una canción para María Esther Hablando de todo lo que fue su vida Bueno, tengo una reunión antes Me cuentan cómo fue su vida Y yo eh, lo traduzco en una canción ¿sí? Bien, y si se llama otro con otro nombre también puede También puedo, sí Perfecto, Perfecto. bueno, muchas gracias Roberto Palanca por estar con nosotros A ustedes la misma. En la misma, en la misma, en la misma, en la misma, misma. Desamor, acción, inacción, golpes bajos, golpes medios, golpes permitidos, tramas complejas, linealidades simples, todo esto y mucho más en el apasionante radioteatro de En La Misma, el cual usted no podrá dejar de mirar. La Bella y la Bestia, capítulo 4 En el capítulo anterior, Rogelio Martínez Jr., un magnate forrado en guita y sorete de raza, en un descuido atropelló a una joven en bicicleta llamada Lara. Rogelio, al verla, se enamoró perdidamente de ella y más tarde la llevó al hospital sin confesarle que él había sido el autor de los hechos. Desde ese momento, el objetivo de Rogelio fue conquistar a Lara, a pesar de que él era un rico desalmado de la alta sociedad y ella, una vegana militante del pasillito al fondo. Ellos aún no saben que van a ser protagonistas de la más apasionante historia de amor que jamás se haya conocido. Para comenzar el capítulo de hoy, nos debemos situar en el bar La Recalcada, donde Fermín intenta convencer a nuestro enamorado que se saque esa mujer de la cabeza. Rogelio, tendrías que dejar de pensar en esa chica. Es muy joven, además tiene costumbres raras. Como no depilarse abajo de los brazos. Son las nuevas tendencias de las mujeres libres de hoy en día, Fermín. Lo busqué en Google. Alcanzame el café con leche y el churrasco con ensalada, por favor. Bueno, por eso. Ella es distinta y pertenece a otra clase social. Sí, ya sé. Eso es lo mejor. Estoy aburrido de las ricachonas. Prefiero las berenjenas y el dulce de leche. Pásame los es tan amable. ¿Por qué? Ellos tienen muchas virtudes, como por ejemplo... A ver, ¿cuál? Decime, decime cuál. Pero antes, pasame la liebre a la provenzal. Dale, compate. Bueno, tiene lindos autos, piletas olímpicas, hermanas tan ricas como ellas... ¿Ves lo que te digo? Lara es distinta. No utiliza el dinero para vivir. Se alimenta de las raíces y se lava con el rocío de la madrugada. En cambio, yo me voy a alimentar... con ese sobuco que está ahí. Eh, me lo tiras por fin. ¿Se baña con el rocío de la madrugada? No sé, Fermín, no me importa. Veo que te enfocas en cosas superfluas, como su apariencia de chimpancé y su olor a jabalí. Yo voy más allá. Me he enamorado de su espíritu y de las codornices y el budín de pan que tenés al lado. Pásamelo, ya que estás. Rogelio, su espíritu se debe bañar con la misma frecuencia. Pensalo. Mirá lo ansioso que estás. ¿Qué voy a estar ansioso yo? Deja de decir pavadas y larga el cerdo gratinado con mermelada que me estoy muriendo de hambre. Tomá, acá tenés. Pensalo. Esto puede traer muchos problemas para la empresa. Además, si tu familia se entera, se va a armar flor de quilombo. Pero mi familia no se va a enterar. ¿Me escuchaste? Después de darme la salsa barbacoa y el flan con crema, prometeme que no le vas a decir nada. Está bien. Prometo que no le voy a decir nada. Mejor así. Mozo. Tráigame el postre y pásele la cuenta a mi amigo que le va a pagar todo. Ya en su mansión, Rogelio se sentía muy nervioso. Torturó al perro, golpeó a su hijo y miró feo al guardia de seguridad. Pero nada le alcanzaba. Cuando ya no pudo más, acudió a Fermín, su asesor de mayor confianza. Fermín, necesito que me lleves donde mi amada. Piénselo bien, señor. Esa chica le va a traer muchos problemas. No te estaba pidiendo opinión Primero nos vestimos como ella Y después vamos No debe sospechar que somos de la alta sociedad Tiene que creer que somos hippies Bueno, está bien Los dos hombres se vistieron con harapos Pantalón a rayas Morral, alpargatas y media Se despeinaron Se dejaron la barba Se fumaron uno para bajar la pala Y como a las tres horas Salieron para la casa de Lara Ay, tengo miedo, Fermín. Ahora que estoy aquí no me atrevo a golpear la puerta. No lo haga, señor. Y vámonos. Estoy incómodo con este sombrero colla. ¿Estás seguro que los hippies usan esto aunque haga 40 grados de calor? Sí, estoy seguro. Bueno, voy a golpear. ¿Quién es? Soy Rogelio. Nos conocimos en el hospital esta mañana. Yo la rescaté del choque, ¿se acuerda? ¡Ay, sí, Rogelio! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo no me voy a acordar? Pase, por favor. ¡Qué alegría verlo por acá! El que me dio un beso, pero temo golpearlo con el manubrio que me quedó incrustado en la cabeza después del accidente. ¡Ah! ¡Qué pena que no se lo hayan podido sacar! No, no, yo pedí que me lo dejaran. Me pareció un símbolo de lucha a favor de los ciclistas. Y además, eh, me puedo airear las medias y me agarra mejor el wifi. Ah, bueno... Debo decir que le queda muy lindo, le hace juego con el plomo de las muelas. Ay, gracias, qué divino. Pase, pase. Ah, vino con un amigo. Sí, él es Fermín. Ah, me parecía haber escuchado otra voz. Pero como a veces el cable de los frenos agarra una radio de Uruguay, pensé que era eso. Bueno, pasen, pasen y les convido un té de jengibre, así nos conocemos mejor. ¿Podrá nuestro enamorado lograr su cometido de conquistarla? ¿Podrá Lara tomarse el 214 con un manubrio en la cabeza? ¿Podrá el libretista hacerse un hueco para escribir algo en 7 días? Si quieres saber cómo termina esta historia de cohetes, suicidios, tarántulas asesinas y naves espaciales, entonces sintonice esta misma radio a esta misma hora, pero de la semana que viene, y mire el último capítulo de... La Bella y el Bestia. Facebook.com barra Nauta, Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Renauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, Acrobacia de Piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, Tango. Para participar.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 Sábado 3 de junio desde las 2 de la tarde Ciencia que juega y anda Jornada para conocer y comprender la vida de los murciélagos Talleres, juegos y lecturas en la biblioteca Oesterhel Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11 Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta ciento seis En Radio Nauta está sucediendo en la misma, en la misma, en la misma, en la misma. En la misma. ¿En la misma? ¿En la misma misma? Bueno, acá seguimos en la misma Ahora eh, vamos con algunos Llamaditos? Llamados? Ah, sí, sí, con algunos llamaditos. No sé por qué sí. tanta duda y tanto coso. Bueno, bueno. Betty de Berizo dice, ¿ustedes qué prefieren? Atentos. Una ensalada de rúcula, cubos de queso, aceitunas, jamón crudo y un minioncito de pan o una pizza de rúcula con jamón crudo. Eh... <risa> Yo prefiero la pizza. Claramente. Y, o sea. Pero bueno. Yo el, el cubo de queso, clarísimo. Yo desde que tengo prohibido la harina, y yo desde prefiero que tengo, la pizza. Y yo desde que tengo prohibido el queso. Claro, así estamos. Pablo de la Plata, 71 de mis amigos de Facebook, agregaron un teléfono para contacto. ¿Qué hago? ¿Sigo siendo amigo de ellos o los borro a la mierda? Eh... Sigue sí, eh, haciendo mío, joder. Sí, no es para tanto. <risa> Aunque sí, son bastante estúpidos, pero bueno. Bueno, también llamamos Margarita de Olmos. Eh, de pibe. <risa> bueno, arrancó. Al... Sí, no, no. Está bien, no importa. De pibe me tiraban en los chiqueros y se reían de mí. Ahora, de grande, toda mi familia murió envenenada al comer un lechón al horno. Uy, qué tragedia. ¿Ustedes creen en el karma? No sé si llamarlo karma. Es raro, Margarita. Pero, es eso? eso de tirar margaritas a los chanchos creo que viene por ahí. Ajá, por ahí por si alguna no se le había dado. Ah, de que, bueno, debe ser una joda. Gracias, jo gracias a Dios. <risa> José de Ensenada dice un proverbio chino. Ah, seriedad, seriedad. Esto es Rubén. un programa serio. Rubén de 11 y 60. No, pero... Dale, sí, Rubén de 11 y 60. No no no no eh, no son lo mismo dos tazas de té que comerte un... ¡No! Lees mal, bueno. Bueno, también llamó José de no Ensenada. Sé Dice un proverbio... ¡Ay, fuerte este! Yo no lo puedo creer, muchacho. Ese no se lee, entonces. llama, viejo? Este no se lee. Hay gente que nos está llamando. Y... Bueno, lo, lo leo. Nos lo quieren leo. boicotear, para mí nos quieren boicotear. Lo leo para que no. se den cuenta de que nos reímos. Bueno. No, no, no, no lo dirías bueno, Vamos de vuelta. Censurado. censurado. <ríe> bueno, Rubén de 11 y 60 No son lo mismo dos tazas de té que cometer un magnicidio. Sí, no. Eh, no yo, a mismo. mí me yo prefería el, el de José Ensenada eh. Matías eh, de La Plata. <ríe> Las problemáticas que nos atraviesan La incógnita del inconsciente Un encuentro con un amigo Y mucho, mucho amor Bueno, después de que nos desintoxicamos Seguimos con los llamados Rubén de 11 y 60 no son lo mismo dos tazas de té Que cometer un magnicidio En eso quedamos que lo leímos más o menos Rubén, disculpanos Bueno, Matías de La Plata, ¿no saben cómo va a ser la evolución del dólar en las próximas semanas? Quisiera, Matías. Pipi de Banfield, me mudé de barrio. Bueno, Pero, felicitaciones. Sí, igual Pipi sigue siendo Loma de Zamora. Eh. Banfield sigue siendo parte de Loma de Zamora, sabelo. <risa> es, verdad, es verdad. Es verdad. O tendría sea, sí. que irse a Temperley, por ejemplo. Que, que o a Lanús. A Lanús. Eh, claro, Lanús es Lanús, y creo que también pertenece a Lomas No, pero no, no te lo y sí. bueno, bueno, Jorge de Plaza Mateo nos dice que hace frío Pero que abajo del tobogán se agarra muy bien el Wi-Fi. Nada, ah, nos debe estar escribiendo ahí Bueno, Luisa de Morón nos dice que en su barrio la radio no se escucha bien Que probemos hablando más fuerte Bueno, okay. gracias Luisa Alguien de acá eh, cerca nos dice que bueno, este, qué sé yo, en fin Pareciera a un mensaje de WhatsApp sí, más que un que se, llamado telefónico. Sí, fue tipo una interferencia. Rodolfo del Mondongo. Hoy mandé al perro como todos los días a que me traiga el diario y me trajo Clarín. Pero él sabe que yo leo página. No sé si culpar al perro, al diariero o al gobierno. Eh, a los tres. Está ¿no? difícil. Al perro no sé, eh. Sí, sí, sí. Igual a Pero cada, sí, a los tres, a los tres. Hay que culpar perro a. Los tres. que lee Clarín, sí. qué sé yo. Bueno, Vicente de Cañada de Gómez. Gracias por ser como son. Gracias a vos, Vicente. Lili de Entre Ríos. dejen de ser como son. Eh, bueno, Lili, no. Lo Gracias sé. a vos, Lili. Eh, Eugenia, 16 y 35. Mi comida preferida serían los sándwiches de migas de salame casero y queso de los toldos. Pocholo de Lanús, no cambian nunca. Aquí están los tres juntos. <ríe> no sé. Anélida de Montevideo, soy un chiste robado. Mateo 26 y 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Wow. Bueno, Místico. Eh, Esteban de Tolosa. ¿No creen, al igual que yo, que el corte más fino de carne es la aguja? Ah, muy interesante su, bien, su pregunta. Bien. ¿Eh? Nunca lo había pensado. Sí, sí, sí. Berta del Centro dice: Qué bueno el concurso de las cervezas artesanales con salame y queso. Gracias sí, Berta. si no no serían sería saberse, otra claro, otra sí. otra radio. Claro. Gladys, si yo tuviera que elegir solo una comida para comer el resto de mi vida, elegiría ñoquis con boloñesa y vino tinto. Qué hambre está teniendo la, la, la gente que llama? Sí, sabe, muchos. Sí, es, sí, es, sí. es discutible. ¿Vos también, Matías? ¿Ñoqui con boloñesa? Yo no sé. Para toda la vida. A mí no sé si me corres de un, una buena napolitana con fritas. Pero los ñoqui con Bolognesa, se frío, querido. Sí, pero si no hace frío vos, todo el tiempo, ¿qué haces con los ñoqui con 45 grados de calor? No, no, bueno, claro. pero no, no pusimos esa, esa, esa pauta. Bueno, está bien. Son visiones diferentes. Bueno, hasta aquí han sido los llamados telefónicos de En La Misma. En La Misma. En la misma En la misma En la misma En la misma misma Las problemáticas que nos atraviesan La incógnita del inconsciente Un encuentro con un amigo Y mucho, mucho amor Hola Gutiérrez Hola doctor ¿Cómo le va? Mal, tengo crisis de identidad ¿Y usted cómo lo sabe? Es que a veces siento que soy otro eh, ¿Y usted quién es? Gutiérrez doctor, ¿quién voy a ser? Me pareció escuchar otra voz. Estoy un poco confundido. Yo también. ¡Eh! Hey, ¡Otra vez! ¿De dónde salió? Él es mi otra identidad, doctor. Tranquilícese. Lo que pasa es que estamos en crisis. ¿Cómo que están en crisis? Sí, tenemos una crisis de identidad. O mejor dicho, de identidades. Muy común entre Inesco. Entre quienes compartimos un cuerpo, como es este caso. ¿Y cuánto hace que empezó su crisis? Unos seis meses, más o menos. Pero Gutiérrez, no me había contado nada de todo esto. Es que usted nunca me lo había preguntado. Bueno, ahora ya no tiene importancia. ¿Identifican el origen de la crisis? La convivencia es muy difícil, doctor. Sí, sobre todo en tan poco espacio. Al principio estábamos bárbaros. Teníamos proyectos. Como, por ejemplo, conocer otras identidades que comparten cuerpo con nosotros. Y charlar de todo lo que sufrimos entre les cuatro. Pero no, al final nos quedamos acá adentro, todo el día discutiendo. Por eso ahora estamos en crisis. ¿Y no pensaron tomarse un tiempo? ¿A dónde? Qué sé yo, donde más les guste, la isla Paulino, por ejemplo. ¿Y cuánto tiempo dice que nos tomemos, más o menos? No sé, dos, tres semanas. Eh, pero eso es muchísimo tiempo. Según cómo se lo tome. Ah, pero, ¿cómo? ¿Hay distintas maneras de tomarlo? Sí, ¿lo tenemos licuado o con pomelo? Yo quiero con pomelo Marcho, uno con pomelo ¿De qué otra manera se puede tomar? Lo puede tomar mientras está sentado o mientras hace algo importante ¿Algo como qué, por ejemplo? No sé, cualquier cosa que le guste hacer A mí me gusta rascarme el escroto Y bueno, haga eso ¿Todo el día? No, después puede sacar a pasear el perro Buena idea Lo tengo atado en casa. Pobre perro. Sí, tendría que ir y desatarlo, ¿no? Claro, y sacarlo a pasear. Tiene razón. Ahora me voy y lo desato. Espere, todavía me tiene que pagar la consulta. ¡Eh! El médico soy yo, ¿eh? ¡Cállate, ladrón! ¿Qué vas a hacer el médico, vos? Le digo que soy el médico. Usted se piensa que es médico, pero en realidad sufre una crisis de identidades. Pero si yo tengo una identidad sola, ¿qué crisis voy a tener? Es que usted se descuida dos minutos y se le mete otra identidad, se le mete... ¡Qué barbaridad! Las cosas que pasan ahora. No se preocupe. Tómese dos de estas pastis por día y vuelva la semana que viene. Bueno, gracias. ¿Cuánto le debo? 600 pesos. Eh, la semana pasada eran 500. Pero estas pastis son orgánicas. Está bien. Todo sea por motivar el trabajo independiente. Listo, lo veo la semana que viene. Macanudo, hasta luego! tal luego! Hasta luego! En la misma, en la misma, en la misma, en la misma, en la misma, misma. Cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de primera división con Leonel Macalla. Hablando de ladrones, vamos a hablar de fútbol. ¿Cómo anda, León? ¿Qué tal, Pablo? Nunca mejor dicho, eh, esto de seguir robando nombres. León Macalla, ¿no? Como decís vos, artística, ¿eh? Artística. No, no se enoje, le, le, bueno, le... Leon Macay acá para servirle, muchachos, el enojo no es con ustedes. Es como cuando un jugador dice yo no me enojé con el público, pero siempre hay estúpidos que le gritan cosas. Eh, bueno, acá hay gente que graba cualquier nombre, pero eh, yo voy a mantener la identidad y voy a dejar que este separador con un nombre falso siga durante todo el año para no comprometerlos a ustedes. ¿Cómo Mo... le va? Bien, bien. Eh... bien Nada, como siempre, venimos los martes y todos los días de nuestra vida sin tener idea de cómo viene el campeonato. Bueno, esas cosas. y hoy que es miércoles, ¿cómo te sentís? Hoy, ah, hoy es miércoles. Claro, Tampoco sí, sé nada de fútbol Perfecto. miércoles, ni nada. Bueno, bueno, hoy hay partido pendiente del campeonato. Juega este, ¿se acuerdan que venimos hablando del humilde equipo de Tucumán? Que ya no es humilde porque le puso guita sí, a las empresas, la... bueno. Acordaron como los dos jugaban la Copa Libertadores... Tanto Atlético Tucumán como su rival de esta noche, River Play, postergar el partido del campeonato que tenían que jugar en la fecha 22 y la recuperan hoy por las noches. Ahora en un rato, nomás en unos 25 minutos, arranca allá en Tucumán el partido. Cualquiera que quiera hacer un cambio así, lo hace o, o tiene que tener plata. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno. En realidad tiene que ver con los equipos que juegan la Copa Libertadores. Tienen el derecho por reglamento de cambiar. ¿Qué pasa? Este partido se iba a jugar a fin de año, a fin de año no, a fin de torneo, en realidad, pasadas las 30 fechas del campeonato, pero como River vio que estaba peleando el campeonato, dijo, bueno, vamos a jugarlo ahora. Como Atlético Tucumán quedó eliminado de la Copa Libertadores y River juega después de mitad de año la segunda fase de la Copa Libertadores, y dijeron, ahora que no podemos arrimar al puntero. Vamos a jugarlo. Entonces nada esto tiene, es... Nada tiene mucha lógica, ¿no? Sí, la lógica en es que nivel... River y Boca ponen los partidos que quieren a la hora que quieren y cuando ah, les conviene. Está bien, está bien. El resto se jode. Voy a dar las formaciones aunque no sean careta. Nadie quiere escuchar la formación de Atlético Tucumán no. si no es de Atlético Tucumán. ¿Sí? Entonces, de River tampoco. De River sí, porque River que viste hermano, cómo es qué sé yo. Lucchetti, y no es un fideo, es el arquero de Atlético Tucumán. Leonel Di Plácido, Ignacio Canuto, Bruno Bianchi. Plácido se llama. Displácido. Ah, no, no. Ignacio Canuto no. y Bruno Bianchi, Fernando Evangelista. Curiosamente. No, no, no. Sí, sí, sí. Uno es un vino, uno es una religión, otro es un canuto. Y esto es un fideo. Exactamente, claro. Bueno, Aliendro, Neri Leyes y Fabio Álvarez, David Barbona, Leandro González y Luis Rodríguez para completar los nombres de la guía. Cierra la formación del equipo del Pablo Lavallén, el director técnico ex River, o oh, casualidad que si se dejan ganar van a decirlo de Boca, se dejaron ganar porque Lavallén salió de River y todas esas cosas. Pero también puedo decir que no ganaron porque Luquete atajó en Boca, bueno, todos esos llantos que ahora en un ratito lo, lo, lo voy a ampliar, el campeonato del llanto del fútbol argentino. Pero como le decía, bueno, Atlético Tucumán como verán, forma igual que la semana pasada, porque no tiene más jugadores que estos. River Plate en cambio va con Augusto Batalla, Jorge Moreira, Luciano Lolo, que no es el de la guitarra, Lucas Martínez cuarta y Camilo Mayada, Gonzalo Martínez que no es cuarta, cuarta es el otro, Leandro Poncio, Ariel Rojas Ignacio Fernández, Sebastián Driuzzi y Lucas Alario para el equipo de Gallardo, van a jugar ahora ocho y cuarto de la noche, Germán Delfino va a ser el árbitro y el estadio se llama Monumental, pero no es el de River, porque se llama Monumental José Fierro y es el de Atlético Tucumán. Entonces los de Boca van a decir, no, se dejaron ganar porque el estadio es Monumental y todas esas cosas. Bueno, como decía, el campeonato del llanto. Los dos presidentes de la historia, no los mejores, sino los mayorones de todos, de toda la historia del fútbol argentino, son los actuales de Boca y de River, se los aseguro. Desde que River, allá por el 2015... puso en el escritorio por lo del gas pimienta de Boca, salió a llorar, Boca salió a llorar porque River decía que lo había definido en el escritorio, siguieron llorando, ahora con los horarios. Donoff de River diciendo que Boca puso los horarios a la hora que quiere, Angelici que dice de River que pone los horarios a la hora que quiere. Por derecho River podía postergar, pero bueno, como le decía, juega porque se puede acercar. Viven llorando los dos presidentes Y no sé qué le queda a los demás Así que como yo siempre digo El fútbol para que sea lindo Tendrían que desaparecer Boca y River Así le digo Muy bien León bueno Y la última voy a abrir una pequeña sección eh, Mucho se habló en este momento De quién es el mejor Quién merece salir campeón Y cómo la idiotez vende en este país Y me decidido a desenmascarar idiotas Me refiero a mis compañeros periodistas deportivos, con lo cual solamente voy a poder trabajar a partir de ahora en esta radio y en ninguna otra. Eh, porque yo no soy menos tampoco, eh, pero como la idiotez vende, eh, yo la comparto gratis. Sería una cosa así. Mostrando la idiotez de otros. Y, y así me puedo lavar las manos porque quiero ser coherente con esto de ser periodista deportivo. Digamos, nosotros metemos la mano al plato, sacamos la mano al plato. Y así hacemos todo el tiempo. Bueno, todos los programas. de en la misma va a haber una sección que va a desenmascarar a chantas del fútbol argentino y empezando, yo no voy a dar nombres, ¿eh? Pero a vos te hablo, José Gabriel. Dijo que no iba a dar nombres. Eh, bueno, nombres y apellidos no. El señor Carvajal dijo, le cuento la situación. Volca el domingo pasado lleva cinco puntos de ventaja, River tenía dos partidos por jugar, tres, partidos, tres puntos por partido ganado, si recuperaba los dos partidos, River quedaba puntero. Pero este señor decía, para vender, y les aseguro que la charla duró alrededor de 15 minutos por la radio, que ustedes saben lo que cuesta un minuto en la radio. El sí. tipo decía, gran relator histórico además, este River ya es el puntero. Y los compañeros le decían, no, si todavía no jugó. River ya es el puntero porque le faltan 6 puntos por jugar y depende de sí mismo. Y eso. Pero no jugó el partido José Gabriel, todavía no jugó. con No, pero es el puntero. Y le discutían así, medio a los gritos, qué sé yo. ¿Qué pasó? River empató, no es puntero. A mí me da la impresión de que los periodistas deportivos, como tienen que hablar mucho y tienen poco por decir, eh, eh, generan estas cosas. Sí, Porque, pero... O sea, la lógica claro. es esperar que, que juegue y después hablar. Pero no, hablar antes un montón, total después se lo lleva el viento, pero me gusta, León, que usted recoja el guante que deja el periodismo deportivo en la previa a los partidos y que lo destroce después. Es que yo voy a hacer que eso. Que haga memoria. A partir de eso voy a hacer eso por otra cosa, porque como buen periodista deportivo no tengo de qué hablar y me viene bárbaro para abrir una sección. Así que como quiero que en este programa eh, no haya idiotez, voy a tomar la idiotez de los demás, que esto que dije que es para vender. Así que voy a empezar a cerrar la cortina diciendo nuevamente ¡Viva el fútbol y la remera del Che! Muchísimas gracias.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 Eh, como ustedes, eh, eh, lo, las voces que escuchan son de nuestros compañeros que siempre no, nos, nos visitan. Hola de, Germán, ¿cómo andas, ¿Cómo andas Fulga? ¿Cómo andas Matías? Bueno, bueno, son eh, eh, Rulo y Juan Sebastián. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo andas Germán? ¿Cómo andas Fulga? ¿Cómo andas Matías? Ya, bien, bien, muy bien. Bueno, no. o sea, Estoy acá de... con Rulo, saludá Rulo. Sí. Bueno, con toda la onda están acá que los chicos. Saludar Rulo, saludá Rulo. Hola. Bueno, ahí con un codazo en, el, en la costilla sí. saluda. A mí no me tenías que pegar Juan igual tampoco. Pero... No, igual anda mucho mejor, Rulo. Ya de hecho cuando hablo de él no le pido que se está los oídos, ya directamente no le importa que diga nada. Fíjate. Bueno, para el que recién se, se prende en la radio, les contamos que ellos son los encargados del taller del stand-up, el espacio humorístico, el verdaderamente humorístico de este programa. Tenemos, sí, estoy dando un taller, hola, mi nombre es Juanse. Sí. Estoy dando un taller acá en el Olga Vázquez de stand up. Eh, se pueden anotar ¿Qué eh, días, viniendo al, al Olga Vázquez. Preguntan en portería, yo no sé ni qué día vengo, mira. Ah, perfecto. Juan. Porque, Porque estamos abriendo para, varios, para. varios varios tenemos dos grupos. El uno tenemos un alumno Bien. que es Rulo. Bien. <ríe> y el otro estamos ahí por abrir. Y <risa> Bárbara, hay que hay que insistir, hay que esperar, ¿no? El tiempo. Pero estamos bueno. ¿Qué, ¿Qué horario tiene el taller ahí con Rulo? Co ¿Qué, ¿Qué horario hacemos, Rulo? ¿Es lo, los martes a las tres y media de la tarde. Claro, por eso hay uno solo, no puede venir nadie a esa hora, trabaja no, la gente. Bueno, nada, no, no todo el mundo trabaja pulga. Bueno, qué sé yo, yo digo. Eh, entonces estamos. Eh, estoy innovando un poco. A ver, ¿cómo estás? Porque es? entre, entre el frío, el viento, eh, la mala circulación del tránsito, la inseguridad. La gente toma eh, talleres de stand-up eh, vía internet que estoy dando. Ah, mira, por Skype. Por Skype estoy dando uno. También por mail y por WhatsApp estamos dando talleres. Bárbaro. Así que me contactan ahí, Juan Sebastián de Stand-up, Olga Vázquez, en mi página de Space. Bárbaro. Me contactan ahí. Tenemos varias aristas. Varias aristas que estamos manejando. Sí. Eh, estamos manejando la arista del viajero. Para Hacer stand-up en hostel y, y no pagar la estadía, pagar haciendo stand-up de noche. Bien. Para eso, bueno, te, te, esto eso es un combo: el combo 1. Si vos querés viajar, te contactas conmigo por PayPal, me pagas y yo te voy dando el taller por mail. Ah, mirá vos, qué nivel profesional. Y eh? ahora, ¿y, ¿y cómo manejan lo gestual, todo lo que tiene que ver con la posición del cuerpo? <risa> Y lo que estamos haciendo con Rulo, ya que hay poco tiempo, son stand-up en las escuelas. Nos dimos cuenta que ¡Apa! yendo a las escuelas, hacemos una función que, como tanto actor, ¿no? Trabaja de hacer horas en escuela. Dijimos, ¿nosotros somos actores o no, Rulo? Sí. Entonces ya son ocho, son ocho. No tengo, no tenemos tiempo. Bueno. Sí, eso faltan tres minutos, pero bueno, sí, sí. ¿Qué pasa si lo, lo, lo hacen y con esto nos despedimos hoy? Así con, bueno. Eh, Fíjate a ver. Bueno, sos profesional. La, la idea, sí, sí, sí. Eh, Viste cuando te vas a comer una empanada. Esto es un en... a ver contexto. Sí. Pero no tienen cortina ustedes, chicos. Sí, es que todo tan rápido. A ver la cortina. Estamos en una escuela, el contexto, no cerremos los ojos, estamos en una escuela. ¿Viste cuando te vas a comer una empanada, Rulo? Sí, es un momento muy especial. ¿Por qué, Rulo? Porque la empanada es una comida bien argentina. Ya estamos hablando de lo que es la comida y la nacionalidad. Pues esto de los actos ¿En, en, pero... ¿En serio? Sí, lo hacemos en lo, Sí, ¿en serio? <risa> sí, en cada provincia tiene una manera distinta de preparar la empanada. ¿Sabían eso, chicos? Yo no sabía. Hacia el público. Ru decían, Rulo responde, Rulo claro. responde. Claro, o oh, sí, no se sabe. ¿Y qué hay que hacer antes de comer? Pregunta Rulo. No sé. Ustedes saben, chicos. Los chicos no dicen nada y ahí, Rulo, ¿qué dices? Hay que lavarse las manos. Es verdad. Eso decía mi abuela. ¿Y qué más decía tu abuela? Que hay que respetar a las maestras. Ahí la maestra... ¿Sabes cómo le gusta, no? Que cuando decimos a Duarte. ¡Exacto! Esto lo dice Rulo. Tu parte Rulo. ¡Exacto! Acá. Seguro lo respetan, ¿no, chicos? Y ahí los chicos por compromiso que dicen. Sí, lo sí. respetamos. ¿Y yo que digo? Seguro que sí. Lo que no sé es si se lavan las manos antes de comer. No hay un, un enganche ah. para, para el, el gag. El gag. Ya está viniendo. Está madurando el gag. Bien. Mm, me parece que no. Esto lo dice el Rulo. Está bien. Y yo digo. Eh, ¿Saben por qué hay que lavarse las manos? Porque si no nos podemos morir envenenados ¿Te reíste? ¿En, ¿En serio? <risa> sí, en serio, así que ya saben Sí, hay que lavarse las manos y respetar a las maestras Para no morir Yo ¿Va? creo que <risa> es impecable Y con esto nos tenemos que despedir Hasta la semana que viene Gracias Juan C. Rulo, Germán, Pablo Matías, Rodo Y ya eh, tenemos que despedirnos Hasta el miércoles que viene Hasta el miércoles que viene Chau En la misma, en la misma, en la misma, en la misma, en la misma, misma.